A poco más de una hora de viaje en auto desde Bahía Blanca llegamos al partido de Puan, un distrito grande aunque con poca densidad de población y muy desperdigada en el territorio Allí Débora Fernández es precandidata intendenta del Frente de Todos y hoy volvemos a conversar con ella para que nos cuente de su candidatura las recorridas que viene realizando eh, con el compromiso de llegar a cada hogar de cada pueblo de Puan y también para que nos cuente qué le dicen los vecinos en las recorridas Buenas tardes, Débora. Te saludan Victoria aura y Juan Ignacio Guarino. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan, Juan y, y Victoria? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá andamos. Débora, eh, a mediados de mayo te llamamos cuando confirmaste tu precandidatura, que hoy bueno ya está sustanciada ¿no? eh, en una lista con sus con tus compañeros que te acompañan en eh, la candidatura de concejales, pero te queríamos consultar también el porqué de una interna dentro del Frente de Todos en Puan, sabiendo que es un distrito donde el oficialismo está fuerte y eso quizá disminuye el potencial electoral de la oposición. Sí, es, es cierto. En el distrito de Puan hay un oficialismo... Eh, que fue fuerte durante su, sus primeros mandatos sobre todo no eh, pero lo cierto es que estando en una contienda electoral donde podemos tener contar con una herramienta democrática como lo son las pasos y dirimir todo tipo de diferencia cre, creímos y creemos estamos seguros de que la posibilidad de, de, de utilizar esa herramienta eh, es importante y sabemos que eh, hace tiempo que venimos trabajando con la posibilidad de de, de armar una lista única, eso no sucede, la alianza también eh, garantiza algunas cosas y, y otras por ahí la, la, las complejiza, eh, así que lo, lo que sí nos sirve, lo que sí está bueno eh, en distritos como Juan, justamente por lo que vos decís, con un oficialismo muy fuerte, es eh, hoy encontrarnos todos los sectores eh, del, del peronismo y un poco más amplios en, una, en un mismo frente electoral y a partir de ahí eh, llegar a las generales con una única lista que pueda competir de manera fuerte eh, y con obviamente la intención de, de ganar eh, de cara uh -huh. a las generales. ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la, la particularidad o, o por qué vos crees que sos eh, la, digamos, la boleta que vos encabezás como candidata o como precandidata a intendenta es la mejor opción para quienes eh, sean adherentes o estén interesados en la propuesta del Frente de Todos en Puan? Básicamente porque nosotros somos la, la lista que, que escucha a los vecinos, escucha a las vecinas. Digo, hoy en este formato de, de una lista electoral, pero, pero siempre como organización ciudadana, eh, tuvimos esa, esa impronta, esa dinámica de, de una militancia social en la que trabajamos en el territorio escuchando a la gente y a partir de ahí eh, poder implementar ideas proyectos propuestas llám esté como como, como uh -huh. sea eh, que, que, que principalmente garantice la mirada amplia e integral de un distrito porque como bien dijiste vos en un comienzo eh, nuestro distrito tiene una particularidad que tiene que ver con estas localidades con nuestras localidades que están muy distanciadas una de la otra eh, eso genera algunas cuestiones que al mismo oficialismo le, le conviene, ¿no? Como el tema de la, la desinformación, o incluso uh -huh. eh, estar no, no no estar conectados entre las localidades, entre sus vecinos, eh, sin saber lo que sucede en una y otra, ¿no? Entonces, eh, nosotros podríamos podemos garantizar esa mirada amplia e integral del distrito para empezar a resolver problemas, ¿no? A solucionar, y, y, y, de, y a partir de las herramientas democráticas que tenemos. Y, y básicamente, porque nos preocupamos por lo, por lo que hoy le sucede al, al presente de nuestro distrito y, y para poder resolver todo esto a futuro ¿no? Claro eh, Al presentarte comentamos que que bueno que vos venís con este compromiso de recorrer todo el partido de Puan, tratar de llegar a la puerta de cada vecino para, para que te conozcan, para que conozcan la oferta electoral de la lista de Frente de Todos y también te queremos preguntar cómo vienen esas recorridas y qué inquietudes te, te vienen trasladando los vecinos que, que has visitado Mira, las recorridas vienen eh, bastante bien, lo ¿no cierto es que la gente nos, nos recibe, eh, creo que tiene mucho que ver con lo que sucede eh, no solo en el distrito, sino con lo que representamos a nivel nacional y provincial, no lo que representamos nosotros y lo que representa hoy el oficialismo, y, y eso hace, genera que, que, que todos los vecinos, vecinas necesiten eh, ser escuchados, necesiten eh, tratar de tener del otro lado a alguien que, que, que pueda empatizar con ellos, tener algún punto de encuentro, alguna diferencia también, porque no?, para generar algo mejor. Eh, digo, creo que viene un poco por ahí, pero sí hemos tenido una recepción eh, muy positiva y, y en cuanto a las inquietudes y necesidades, bueno, eso es, eso es muy amplio por, por justamente lo que venimos hablando, ¿no? Tenemos localidades donde cada una tiene sus propias eh, eh, problemáticas, pero en términos generales eh, hay algo que predomina, que, que está vinculado a lo laboral, en eh, cual es necesario poder revalorizar el trabajo, sobre todo el trabajo en el Estado, el trabajo en el municipio, eh, le levantar un, el, el nivel de los salarios que tenemos. Nosotros acá eh, tuvimos una, una situación, un encuentro con un vecino, su nombre de pila es, es Oscar, por ejemplo, eh, que, que nos contó, se acercó a nosotros a hablar por esto, por esto de lo que nosotros representamos en cuanto a tener la capacidad de escuchar las necesidades de la gente, y nos contó acerca de, de, de su situación en el municipio, con, con básicamente su preocupación era estar a unos meses de jubilarse y eh, darse cuenta que, que su aporte a partir del salario básico que tenía era muy bajo. Ese salario básico era de 12.000 pesos, 12.320 para ser específica, un aporte jubilatorio de 2170 pesos e incluso este es el mejor de los casos, ¿eh? Porque Óscar por lo menos tiene aporte jubilatorio y o, una cobertura médica, pero hay muchos otros muchos otros casos en el en el municipio, en el trabajo estatal que que ni siquiera pueden contar con eso, ¿no? Hay de municipales la que tienen estos salarios. Hay municipales que trabajan eh, bueno, justamente en el municipio de Puan en los que el, el mismo municipio no realiza los aportes. Sí, hubo muchos casos de, de vecinos que, no, que nos han contado que, que bueno, por ahí trabajan desde otro lugar, no sé, por ejemplo, los planes sociales, y bueno, eso tiene otro tipo de claro. de, de impronta, digamos, sobre el trabajo. Claro, no tienen los derechos laborales de un trabajo formal, Exactamente. claramente. Sí. Eh, y bueno, vos, en tu caso, provenís de la militancia social, como muchos de los compañeros que, que te acompañan, en, en, tanto en la fórmula como en el equipo de trabajo, y eso por ahí entiendo yo que les da un contacto de cercanía con los vecinos eh, que va más allá de estas recorridas que estás realizando eh, hoy por hoy casa por casa, puerta por puerta si yo te pidiera que realizaras un diagnóstico de los principales problemas que hay en Puan, ya pensando en, en un modelo de gestión en el que vos tuvieras una incidencia, ¿qué, qué podrías decirme? o cuál ¿Qué temas señalarías? Eh, bueno, eh, principalmente las, las necesidades que son varias, como te mencionaba antes, pero pero en cuanto a la, a la estructura de, del distrito, del municipio, de la parte ejecutiva incluso, eh, y además de la, de la oportunidad de los ciudadanos de acceder a, a, a conocer su distrito, es el tema de la, de la desinformación. Nosotros eh, estamos en, en un distrito en el que no podemos eh, elaborar o, o generar diagnósticos eh, reales de lo que sucede en distintos sectores, en cada sector es de de un territorio, ¿no? Eh, porque no, no, no hay estadísticas de ningún tipo, no, no podemos saber cómo impactan las problemáticas o, o las no problemáticas incluso eh, en nuestro distrito porque no, nos falta la información, no hay estadísticas. Entonces, desde este lugar es que nosotros una de las cuestiones que estamos proponiendo, eh, que, que sabemos que, que es un problema fuerte, es generar un observatorio dentro del municipio de Puan, ...que básicamente se trata... ...en, en recabar datos estadísticos... ¿no? ...que puedan visibilizar a partir de esos datos... ...cuáles son las problemáticas... ...cuáles son las áreas más sensibles del distrito... ...y a, a partir de ahí elaborar... Po ...políticas públicas que empiecen a resolver problemas... ...justamente de lo que veníamos hablando... Eh, ...eso... Eh, ...a nuestro parecer, al parecer de los compañeros... ...que, que estamos trabajando hoy... Eh, ...es una de las mayores problemáticas... ...porque podemos tener muchas buenas ideas... Eh, ...percibir mucho acerca de lo que nos dicen los, los vecinos... Eh, ...y lo que vemos también, lo que vivimos nosotros acá... Eh, ...pero bueno, sin una información específica, eh, sin los datos duros... ...es más difícil eh, llevar a cabo una política pública... ...así que creemos que es una de las principales herramientas... ...que tendríamos que tener y además que todos esos datos... ...estén a disposición de los ciudadanos y de nosotros hoy... Eh, ...más allá de la contienda electoral... Somos una, una organización de ciudadanos y ciudadanas que eh, más de una vez necesitamos de esa información para poder establecer eh, algunos proyectos, eh, analizar y estudiar cuestiones del distrito y, y so solamente lo hacemos desde lo que percibimos en el trabajo territorial, no con datos duros. Débora, ¿qué tal? Te saluda Victoria y yo te quería preguntar en esta línea en la que vos ibas yendo de, de la desinformación y de poder tener estadísticas y que los vecinos puedan expresar sus problemas y, y que el municipio los pueda conocer en, en esta sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que estamos y estamos insertas. Eh, siempre el, la mujer tiene un rol bastante preponderante en conocer bien cuál es la situación de de su, de su barrio, de su manzana, de lo que está atravesando en todos los ambientes locales. Eh, Entonces, en este sentido, te quería preguntar, tenemos conocimiento de que están pensando armar un consejo de mujeres también, puede ser? Sí, sí, sí nosotros eh, estuvimos pensando, por empezar, esto de, de los armados de la lista eh, nos garantiza hoy una herramienta en la que somos más las mujeres que participamos en, en estas contiendas. Eh, antes era mucho más difícil que eso suceda, sobre todo en, en lugares como, como nuestro distrito, Eh, que, que siempre fue más el hombre involucrado en, en la parte política estrictamente. Por ahí en lo social no, pero pero sí ya en, en términos eh, de, de lugares eh, en la política, sí. Entonces nosotros creemos que, que es importante trabajar un Consejo Municipal de Mujeres que justamente en esta línea de la desinformación pueda empezar a, a, a tener estadísticas sobre cuál es la situación... Eh, en general ¿no? no solo ya el tema de no sólo hablando de violencia de género que tampoco tenemos un número de cuántas mujeres llegan a la comisaría de la mujer eh, llegan a hacer la denuncia cuántas vuelven cuántas son contenidas cuántas no eh, cuáles son las herramientas que se utilizan tampoco sabemos eh, y, y después incluso en cuanto a cuántas mujeres tienen trabajos formales y cuántas no cuántas son las que trabajan en, eh, de manera informal y en qué áreas Eh, todo ese tipo de información es eh, casi como lo que sucede en el resto de las áreas de, del distrito pero en, en mujeres se nota mucho porque eh, son somos la, las que menos posibilidades laborales tenemos incluso eh, así que es una de las herramientas que, que, que también tratamos de, de promover lo más que se pueda porque eh, lo que más vemos es esto de, de la desigualdad entre el hombre y la mujer en, en nuestro distrito eh, incluso Hay muchas mujeres que nos han presentado algunos proyectos que han tenido ¿no? para poder poder desenvolverse y pasar a tener una soberanía económica eh, y no lo han logrado, ¿sí? porque no, no se genera ni, ni la posibilidad del recurso para esa independencia económica de la mujer. Eh, así que bueno viene un poco por, por, por todas estas problemáticas y, y, y la idea del de Consejo de las Mujeres que sea un órgano de participación de, democrática, que esté dentro, o sea, dependa del Consejo Deliberante, pero que tenga una autonomía funcional, digamos, en cuanto a lo funcional, que sea autónoma. Eh, y básicamente que pueda participar en toda la comunidad, en, en los temas que se puedan derivar de, de, de la mujer, ¿no? En ese sentido, el, el proyecto de, de propiciar un Consejo de las Mujeres potenciaría eh, lo que es el fortalecimiento como institución del Consejo Deliberante, pero también una de tus propuestas tiene que ver justamente con esto, ¿no? con fortalecer el rol del concejal y del órgano deliberativo. ¿Nos podés contar un poquito sobre esto sintéticamente? Sí, sí, eso básicamente lo, lo, lo empezamos a tratar ya desde la instancia o desde el momento en el que proponemos compañeros y compañeras a concejales que están comprometidos con, con el distrito, con el lugar donde viven, la localidad en la que viven, ya desde esa instancia empezamos a trabajar sobre el, el rol del Consejo Deliberante eh, cada, y el concejal, por supuesto, cada uno eh, de ellos viene con eh, un trabajo previo y, y formación sobre todo, que pueda garantizar y eh, fortalecer ese rol. Pero fundamentalmente la, la, la propuesta se basa en acercar el consejo a la gente, a, las, a los vecinos, a las vecinas, eh, no solo con, la, con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de ellos, eh, sino que además usar herramientas nuevas. Por ejemplo, una, una plataforma virtual que, que, que se acerque por esa dificultad de las distancias que tenemos lo más que se pueda a todas las localidades que puedan a partir de... De estas herramientas virtuales que hoy tenemos eh, hacer descarga no solo de, de, de inquietudes de problemáticas sino incluso de proyectos que puedan hacernos avanzar y que sean en el consejo deliberante y eh, por otro lado la, la posibilidad de oficinas de atención que sean del consejo deliberante separadas de todo de toda oficina del ejecutivo eh, y que sea de la gente no Así que venimos trabajando un poco en eso como, como propuestas para mejorar el rol del Consejo Deliberante y del concejal. Bien, la verdad, muy interesantes los proyectos de los nos contas y sería un gran salto en lo que es la calidad institucional para, para Puan. Te agradecemos nuevamente por esta comunicación, de hora y felicitaciones por tu compromiso con el pueblo de Puan. Bueno, muchas gracias. Saludos a Victoria. Dale, buenas salve tardes. Salve. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Fins demà!